Karina Oribera, desde el Bodeleón, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Hola. Sí, Karina, hola, hola. Ah, probando, no, no, probando. no, te escuchaba, Jorge. Espero oh. que tú sí me escuches a mí. Eh, te Estoy, escucho eh... con alguna dificultad, pero te escucho. Bien, bien. Estamos en el Centro Cultural y Deportivo del Banero de Buenos Aires. En minuto nada más te va a estar realizando el lanzamiento... De sabor y saber, lo hablabas esta mañana, lo adelantaba, incluye la apertura además de la planta de elaboración de alimentos, nosotros estamos con una de las personas que por lo menos, si bien no sé si es parte de la coordinación, está trabajando en el tema y es Gerardo Viñales, por aquí se ha llegado el intendente, también el alcalde de San Carlos, eh, Carlos Pereira, pero vamos a hablar justamente unos minutitos nada más con Gerardo para que nos cuentes algo sobre lo que es este lanzamiento. Bueno, buenos días primero para el estudio también sí este es un gusto para nosotros estar haciendo este lanzamiento es un proyecto un programa que estamos realizando del área social y del área de la juventud en el cual se ha traído dos años no de que estamos trabajando con emprendedores pensábamos que era bueno dar un paso más un paso este, adelante un paso de calidad y es por eso que, que nos embarcamos en este proyecto de, de saber y sabor de la, de la que consiste en Emprendedores que ya están con, con su producto, que ya tienen un producto estrella y no tienen facilidades para elaborar su producto estrella ¿no? o tienen dificultades. Entonces, lo que pensamos aquí es un programa en el cual la capacitación de cómo mejorar ese producto comienza ahora, empieza el 17 de abril y termina en septiembre, donde ahí involucramos al al MIEM con capacitación, esta INEFOB, sin duda, Y lato lato también este, hemos logrado incorporar y en ese proceso de capacitación llegan a un final que hay una selección de quienes pueden este quienes están en condiciones de pasar a elaborar a la planta Alquilamos nosotros que podamos tener hasta 20 personas elaborando sus diferentes productos en la planta lo cual para nosotros es un número muy importante no lo que no lo que no es un detalle menor es la también ahora último la suma de la Corporación Gastronómica de Maldonado, porque siempre el desvelo es unir el producto que realizan los emprendedores este, con la demanda, ¿no? Porque si no, siempre quedan ahí. en el... Entonces, por eso está la Corporación este, de Maldonado también, gastronómica, en la cual allí el MIEM hace un trabajo muy fuerte para lograr las reuniones de negocio. O sea que logramos en este proyecto tener este, cinco instituciones, ¿no? Tenemos el MIEM, tenemos el LATU, tenemos INDA, tenemos INEFOB, Y bueno, quería destacar también la presencia del LATU, que es la que nos va a proporcionar y ayudar en todo lo que son los protocolos de calidad, no solo para los productos, sino para la gestión de la propia planta. Bien, en cuanto a lo que es la planta de elaboración, ¿va a funcionar también aquí en Sí, sí, la planta está aquí en el comunal, está aquí, es una cocina muy amplia, con este, todas las comodidades, está la visitó de la gente del LATU y le encantó, así que bueno, este vamos a, a proceder a hacer este programa. Jorge, no sé si se escucha algo y si tienes consulta para Gerardo desde aquí. No, escuchamos bien. Sí, Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Quiénes van a tener acceso a, a esas instalaciones? ¿La gente de, de qué lugares ahí cercanos? Eh, bueno, buena pregunta. Es para las personas emprendedoras que ya tienen su producto del municipio de San Carlos. Este, puedo estar viviendo en el pueblo de Oden puedo venir acá. No es, es, es solo para la gente de, aquí de la costa, sino que es para todos los emprendedores del municipio de San Carlos. Bien, pero, por ejemplo, viendo la cercanía que tienen allí con la zona de José Ignacio, que es otro municipio, ¿esa gente no podría participar, por ejemplo, en las actividades? Hoy por hoy no. Uh -huh. O sea, este, en algún momento tenemos que pasar una raya y tampoco tenemos tantos recursos, ¿no?, este para abordar temáticas de otro municipio, por lo que ahí tuvimos que hacer un dímite. Bien, eh, ¿cuáles son las las condiciones? ¿Ya estar establecidos o pueden hacer sus primeros pasos al al incorporarse allí ahora? No, tienen que tener un producto en venta. Sí. sí tienen que tener un producto en venta. No no es para aprender a realizar un producto, no es tampoco para este, perfeccionarlo demasiado. Tiene uh -huh. que tener un producto estrella como cual va a ser evaluado, sin duda que le vamos a ahorrar muchísimo por las condiciones en la cual lo va a elaborar, pero tiene que tener una experiencia ya en la venta. Bien. Gracias, Gerardo, muy amable. Un abrazo, muchísimas gracias por estar no, por gracias, Karina también. Con mucho gusto. Cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau chao. Frecuencia abierta.